FM 89.3 en moviment. Fin de espai publicitari. I see trees of green Red I blue I you and I think to myself Le recomiendo la lectura de que veníamos hablando bien a fondo en www.radiografica.org.ar Alberto y Culfas ratificaron el rumbo industrial con anuncios concretos Y además, ¿por qué los medios no informan sobre las perspectivas económicas? Está en la portada de La Gráfica. Recomiendo todos los materiales de La Gráfica. Presten atención al panorama sindical. ¿eh? Presten atención a las coberturas de espectáculos que está viendo Y, lamentablemente, el tema de derechos humanos confirmaron oficialmente que los restos hallados son de Facundo Astudillo Castro. Por supuesto, en la portada, Diego Armando Maradona a favor el impuesto a los ricos. En la señal, entre muchos otros materiales, entre otros los del satélite, eh, recomiendo la nota de Diego Cesar sobre la historia de la radio, su historia de la radio, y un texto de Julio Fernández Baraybar, arranca un proyecto de país para después de la pandemia. También la intoxicación, entre otros materiales que puede encontrar. Y por supuesto todo el movimiento obrero desde adentro en www.sindicalfederal.com.ar Gracias a Grisel Rubino por la difusión, eh, gracias los saludos, inicialmente veo Delgado Dott, Alito A.E.P., Hugo Fernández y Hernán Vázquez, Walter Rabioso, Emanuel y Germán Ibañez, Jorge Luis Reinich. Eh, Alito A.E.P., en la verdulería la semana pasada subió todo casi al doble, las cosas de almacén no subieron tanto como las verduras, efectivamente, pero también subieron. ¿Y los huevos? Dice Hernán Vázquez. Hernán Vázquez, ¿dónde hay más contagios? ¿En boca o encantando por un sueño? Walter Rabioso, yo hoy me encuentro en esa situación donde día a día veo cómo se me degrada el sueldo a pesar de estar laburando desde casa, no estoy cobrando más que el sueldo pelado. Efectivamente, ese es el problema que marcábamos. Ojo que los mejores esfuerzos pueden verse doblegados por la ausencia de circulante en las calles. Carlos Pérez, saludos Gabriel, hoy sí, tarde de invierno. Sí señor, qué frío. Acá mi amigo Marquitos quiere tu opinión, escuchar opiniones sobre lo que pasa en Vicentín, que lo tiene el tapado. Abrazo, estamos pidiendo ya, le mandamos a la producción para disparar informe desde Santa Fe. Y nos encontramos en la comunicación prevista. Levantamos la cortina y lo presentamos. de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino. Le damos la bienvenida a Leo Vilansky. ¿Qué tal, Leo? Gabriel Fernández te saluda. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas tardes. Gracias por el, por el llamado, por la invitación. No, un placer. Bueno, a ver, en principio, primera apreciación. Tu mirada, desde el ENAC, eh, sobre las observaciones de Alberto Fernández hoy en el Día de la Industria y los anuncios de Matías Kulfas. No, bueno, desde el primer momento eh, el equipo de Alberto Fernández, en este caso eh, el, el equipo del Ministerio de Desarrollo Productivo liderado por Matías Culfas, es un equipo que planteó eh, a la industria como columna vertebral de la, de la reactivación de la reactivación económica para poner a la Argentina de pie. Eh, en ese sentido, eh, tomaron medidas eh, durante la pandemia para tratar de sostener eh, la mayor cantidad de, de empresas abiertas. Se perdieron 30.000, pero 150.000 se salvaron por estas medidas, por el ATP, estoy hablando, por ejemplo, y por los créditos uh -huh. garantizados. Y, y es lógico que para la salida de la pandemia, para la reactivación de post-coronavirus, el, el plan sea absolutamente absolutamente industrialista. En ese sentido, los créditos y, eh, que están planteando, casi por eh, mil, 455.000 mil millones de pesos eh, para reactivación productiva con tasa de interés y a 10 años, es un, un cambio en la lógica del abordaje de la industria. El maquinismo planteaba reconversión, los sectores que no tienen no se pueden autosustentar se tienen que reconvertir o cerrar, y lo que plantea el, el presidente de la Nación Alberto Fernández y Matías Culpas es, le vamos a dar todas las herramientas no solo para que se sustenten, sino para que crezcan, ¿no? Eh, estamos hablando de parques industriales, transformación digital, industria 4.0... El banco de desarrollo, claro. Sí, sí. Eh, yo ahí soy muy crítico, ¿eh? eh a, a, a, adelante, adelante. No, lamentablemente el gobierno no le encontró la vuelta a los bancos en estos nueve meses. No porque no quieran, uh -huh. no porque... Eh, porque los bancos... El poderío es son un lastre para el desarrollo en Argentina, es un sistema totalmente parasitario. mira te lo voy a poner en el número para que vos lo entiendas. Eh, el gobierno nacional puso a través de Fogar garantías para dar 100.000 eh, eh, créditos a empresas PINES en, en medio de la pandemia para que puedan sobrevivir. Eh, solo, solo a través de los bancos se pudo dar a 45.000, menos de la mitad. Y no es por falta de necesidad, es porque los bancos no lo permitieron. Entonces, eh, hacen lo imposible el gobierno para que las herramientas lleguen a través del sistema bancario a, y a, a la atención crediticia y los bancos son una un, un lastre en, en las medidas que impulsa Alberto Fernández. Lamentablemente uh -huh. lo, lo vimos en lo vimos en marzo y lo vimos en abril. Hoy los bancos están cerrando las cuentas a pymes porque le rechazaron cheques durante la pandemia. ¿Y qué, qué esperaban que suceda? Eh, si es una crisis, es un tsunami que destruyó toda la economía. Y sin embargo, eh, no le pudo encontrar la vuelta todavía, Alberto, con la cuestión. Por lo tanto, lo del Banco de Desarrollo dejémoslo en, en el en el lado todavía de eh, potencial i, idea propuesta y no de medidas concretas. El resto son medidas que están por ejecutarse en corto en corto plazo, usted diría. ¿No sería una manera de insertar una empresa local en, el, en un mercado tan difícil como el financiero? Eh, digo, teniendo las dificultades de divisa que tiene el central en este momento, ¿hay un fortalecimiento del Banco Nación? ¿La inserción del Banco de Desarrollo no es una especie de ipf en el área monetaria? Eh, no están impulsando un banco nuevo, lo eh? eh, uh -huh. cuento. Eh, lo que se está planteando es fortalecer un esquema nuevo de financiamiento banco ya sí. tiene el Nación, tiene el Vice, tiene el Banco Provincia, digo, contamos los bancos que pueden jugar a favor del desarrollo de la Nación hoy, eh, pero nosotros, eh, relevados, tenemos entre los empresarios pymes una encuesta que hacemos trimestralmente, solo el 20% sí. usa la banca pública porque se fue, incluso durante el macrismo, eh, no solo porque nadie no ha crédito, sino porque hay un pésimo servicio, y bueno, lo que tenemos que hacer ahora este año es, fundar el conse el Consejo PYME del Banco Nación. Hace dos días se impulsó okay. la creación de la gerencia de género para fortalecer a las mujeres empresarias pymes con créditos, con unos puntos de tasa me mejoradas. GECA eh, está tratando de dar pasos agigantados, pero le dejaron un muerto. El hecho de que, dice, uh -huh. que le haya robado 21.000 millones de pesos al Banco Nación y que hoy estén tindiando los activos, ¿viste? Y no sé dónde está la plata. Bueno, eso todo eso perjudicó lo perjudicó Alberto, ahora te vuelvo a repetir, el sistema bancario sabía perfectamente lo que estaba pasando con Vicentín, sabe perfectamente por dónde se fue el dinero y sabe perfectamente por qué no le dan crédito a las pequeñas y medianas empresas para progresar. Y lamentablemente Alberto tiene malas cartas eh, en esta partida, entonces nosotros lo que le propusimos en la pandemia es que fortalezca un sistema de créditos no bancario, o sea, a través de instituciones sin fines de lucro, como mutuales, cooperativas, o incluso cámaras empresariales. Eh, está en estudio esa iniciativa. No es, la, no es la solución máxima, pero por lo menos le abre la puerta a un 80% de las pymes que no va a al sistema financiero. Vamos entonces a, a esas firmas que traban, ¿no? Hoy, en la locución de Sinteplaz, Alberto dijo algo muy interesante, pero de difícil despliegue. Dice, podemos crecer todos y no uno en detrimento del otro. Puede crecer la industria y puede crecer el campo. Entre nosotros, Leo Vilasky, ¿es posible eso? ¿Es posible esa lejana aspiración que rara vez se concreta en la historia nacional? Eh, ¿Sabes cuándo es posible eso? Cuando el Estado tiene la el sistema de correlaciones de fuerza de igual potencia o superior a la que tiene tu eh, oponente. Eh, uh -huh. Te lo voy a poner en estos términos. De las 500 empresas más grandes, 300 son extranjeras. Por lo tanto, lo que diga Alberto Fernández para la definición de su política pública es un dato más. Sin embargo, para las empresas nacionales, lo que diga Alberto Fernández es la política de Estado. Entonces, claro. o equilibramos la balanza...